Hola, me llamo Cintia Mondragón y yo soy la instructora de danza regional mexicana aquí en el Centro Cultural. Nos gustaría invitarlos a que vengan a un sitio de nuestras instalaciones o que uno de sus hijos venga y practique con nosotros nuestra hermosa danza regional mexicana. Donde exploramos nuestra cultura a través de la danza. El centro está localizado en el 313 North Birch, en el centro de Santana. ¡Llámenla, O visite nuestra página en el www.elcentroculturaldemexico.org o el Facebook. Solamente tiene que apretar un botón.